Eh, perdón, cómo decía. Pues, Puedes poner un poquito de música. Bueno, pasamos un poquito de música. Entonces, pasamos a la música mmm, latinoamericana. Antes dice, abrazote gigante Daniela de Hijos Oeste. Eh, estoy escuchando reatenta. Fuerza IT, y Siguen los mensajes, pero vamos a la música porque Río así lo quiere.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 Si la corrupción juega ajedrez A nadie le importa que piensa usted ¿Será aquí no hablamos francés Ah ah Boupalé Ah ah Boupalé ah, ah. ah, ah. ah, ah. no me sie. I'm not afraid to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 Así nos dice Débora Vergara, desde Buenos Aires. Tres millones de indigentes, analfabetos y hermanos. La corriente, pero un pueblo de valientes nos salva cita no Por favor, abuelito, ¿podemos ir a jugar?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 la entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Hasta la victoria siempre Tu mano gloriosa y fuerte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 Che Guevara Vienes quemando que la brisa Con sores de, de primavera Para, para plantar la, la, bandera, bandera, con la bandera, bandera, bandera, bandera. bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, tu adelante se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 Adelante, como juntos ti seguimos y con fidel te decimos hasta siempre comandante, aquí se me queda. La Otra Oreja Buenas noches, jugamos Mariana